Durante toda la temporada Fue el mejor eh, Fue el que propuso un básquet distinto eh, Especialmente desde su propuesta defensiva sí. eh, Tuvo mucha, un plantel largo Muchas variantes Tuvo jugadores que mm, no habían eh, tenido buenas ligas En otros equipos Y que en eh, la estructura y, y la confianza que le dio Eh Silvio los lo, lo puso en un nivel eh, muy alto.